Bienvenidos todos, la familia Nisan. Fomeque es un territorio Nisan, pero también bienvenidas todas las otras marcas. Hace seis meses llegué a Fomeque y encontré un municipio, una tierra fértil, para mí la tierra prometida. Es un pueblo hermoso donde la gente saluda al foráneo, lo atiende como su familiar, como su amigo. Este es FOME que, con Dinamarca, es un municipio amable. De verdad, esto es de máxima relevancia. Y yo, como foráneo en este municipio, me siento ya hijo de este municipio. De verdad que me siento muy agradecido. Esta es también la mejor excusa a través de los vehículos Nissan Patrol en estos modelos que conocemos aquí, en donde nos ha permitido hoy esta gran reunión. En donde miren qué cantidad de gente hay, gente que ha llamado. De、eh, Antioquia, de Medellín, que no pudieron llegar, pero que、eh, esperan en una próxima reunión estar acá. Gente de otros municipios, hoy llamaron gente con vehículos de 12, filas de 15 carros que se tuvieron que volver a Bogotá. Eso es lo que es f o m e q u e f o m e q u e es tierra nizal. Esta es, una, esta es una herramienta, esta ha sido la herramienta del campesino. El campesino finalmente es el que merece este mensaje, este mensaje. Este ofrecimiento que le hacemos nosotros es el reconocimiento al campesino, a su labor, a su trabajo. Las personas aquí son las importantes. Y su vehículo, su herramienta, su a s a d ó n que es el vehículo Nissan Patrol. De verdad, este es un homenaje a este maravilloso vehículo.